A Kermesera. Vamos a abordar eh, la problemática que está viviendo la comunidad educativa del Instituto Privado, Instituto Visión Tecnológica, eh, que tiene su sede acá en la ciudad de Santa Rosa, ahí cerquita en la avenida Rivadavia, cerca de la avenida España. Eh, estamos en comunicación con eh, una mamá eh, que tiene eh, este, a sus hijos o hijas, ahora le vamos a preguntar, eh, en esa institución. Eh, soy Pablo, acá de Radio Carmeste. Saludos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Soy una mamá de un niño que va al, al colegio y mm. conformo la Comisión de Padres del IBT. Bueno, a ver, contanos, ¿qué está pasando? Porque esto, por lo que han contado y que ha trascendido en algún medio, no es de ahora, sino que viene desde hace un tiempo. Eh, ¿Cuáles son las problemáticas que están viviendo? A ver. Sí, nosotros en realidad eh, estamos del 2022 que, eh, con esta situación, que, que, bueno, nos comunican una matrícula eh, en enero nos mandan un mail, eh, cosa que no podemos ir al colegio a reclamar ni nada, y nos enteramos cuánto va a ser la cuota, por ejemplo, de, de, de marzo o las cuotas a seguir. Mm. Entonces nosotros ahí empezamos eh, con un grupito de padres eh, a armar notas. Mm. Eh, nos fuimos a una reunión, nos convocaron ellos a una reunión, eh, pero bueno, era como un descontrol también, fuéramos muchos, entonces nos... Eh, nos dijeron a ver si podíamos o sea que hubiera un delegado por grado y división bueno, lo formamos, armamos una especie de comisión fue muy difícil porque eh, a veces no todos quieren participar así que logramos, hoy somos más o menos 16, 17 eh, y, y bueno y nos encargamos de dialogar todo el tiempo con el colegio y llegamos a un acuerdo en la última reunión en que cada cosa que se modificara ellos nos iban a convocar a nosotros eh, antes para ver qué, qué pensábamos, porque seríamos el nexo con los padres. Nosotros armamos grupos de difusión ahora para, para difundir cosas del colegio y todo eso, mm. pero bueno, por supuesto no. Y hace tres años que lo mismo venimos pasando eh, con el tema del monto de la matrícula, con el tema de las cuotas. Eh, o sea, esto hay que dejar claro, o sea, no, no es que, porque sea una institución privada, de gestión privada, eh, se tiene que olvidar de que la educación es pública, o sea, todos tenemos derechos y hay normativas eh, vigentes que, que se vienen... Eh, que no se están cumpliendo. ...dándole bolis, claro, claro no, no, sí. no cumplen. Hay decretos, eso, pero esto no es solamente eh, responsabilidad del IBT. O sea, mm. nuestra desesperación es porque nadie, absolutamente nadie, ni el Ministerio de Educación de Gestión Privada, ni Defensa del Consumidor, eh, o sea interviene para que nosotros podamos tener una solución. Esto no es así, no es que uno puede hacer lo que quiere. Eh, no sé, estaba escuchando hace, hace un ratito, estaba escuchando de que, bueno, que la cuota del María son 12 cuotas. No, no, hay una cosa que tienen que entender. Si alguien se sienta a leer, hay normativas vigentes, hay decretos provinciales, hay decretos nacionales que, que, que dicen cuánto es. Nosotros, por ejemplo, el año pasado logramos, logramos que desde que arrancó el Instituto de Visión Tecnológica desde siempre, los cobraban 11 cuotas y una matrícula, cuando no es así. Cuando hay un decreto provincial donde dice que son 10 cuotas y una matrícula, y que desde ningún punto de vista la matrícula tiene que estar licuada a las dos cuotas que no te estamos pagando por, por año, no es así. Tampoco podemos hablar, nosotros entendemos perfectamente el aumento que, que, y todo lo que está sufriendo el país, pero claro. también eh, queremos que del otro lado entiendan también a nosotros. Claro. Y aparte... <ríe> Sí, te escucho. No, no, no, te iba a preguntar, ¿les aumentó mucho la, la cuota y, es, y la matrícula este año, o bueno, el año pasado? No. no es que siempre es así, o sea, ellos nos vienen aumentando, desde el año pasado, aparte nos hacen firmar un contrato de adhesión, que, sí, que claro. dice, aparte, no tenés otra, Viste cómo es, es lo que es un contrato de adhesión, sí, o sea, sí. o lo firmás o no formás parte del colegio. No significa con eso de que todo lo que vos pongas, O sea, es legal y aparte que después yo no te lo puedo reclamar. Por ejemplo, ahora tenemos una tremenda problemática con los chicos de sexto grado porque van a sorteo. O sea, no tienen lugar. O sea, un colegio que te vende porque... Eh, esto es real, o sea, no es que en el contrato dice tenés asegurado el secundario, pero lógicamente cuando yo inscribí a mi hijo eh, sabía que lo anotaba en la primaria y porque sabía que tenía una secundaria. Claro. Y así hacen todos. Entonces, eh, eh, los chicos del colegio hoy, de sexto grado, por ejemplo, van a sorteo, tienen banco directo lo que tienen hermanos, pero los que no van a sorteo, y es una barbaridad. Y lo que les pasa es que siguen abriendo dos salas, por ejemplo, de jardín, dos salas de cuatro, dos salas de cinco, dos primero, dos segundo, dos terceros, dos cuartos, dos sextos, y después no tienen lugar. En el secundario, claro. En el secundario, porque claro. hay dos primer años, pero ¿qué pasa?, Como el año que viene va a haber sexto, no pueden poner dos, porque ahora tenemos hasta quinto año. A medida que van avanzando, van pasando los chicos, van agregando cursos. Mm. Y se vienen prometiendo un montón de obras de las cuales no se están cumpliendo. Y, y realmente nosotros, antes de que pasara la noticia del Santo Tomás, nosotros ya veníamos con esto de que te, eh, teníamos las mismas problemáticas, teníamos la situación, esto de los baños es un clásico, nosotros también teníamos los baños inundados, no salimos a mostrarlos, pero siempre tratando de hablar con el colegio. Con el colegio y con el ministerio del Ministerio de Educación, o sea, es, es una barbaridad. O sea, yo nunca, nunca en este tiempo que le hemos llevado notas, jamás, nunca nos han contestado una sola nota y ni siquiera nos dieron una reunión, con mm. el, ni con el ministro, ni con la, bueno, ahora con la ministra no la pedimos, pero con el ministro lo habíamos pedido de educación en su momento y tampoco nos contestaron. Entonces, es como que uno está a la deriva. No pueden hacer lo que quieren, esto ¿Por es claro. ¿Por qué, mencionaste sí. ¿Por qué mencionaste defensa del consumidor? ¿Que también recurrieron ahí? Sí, también recurrimos ahí. Sí, sí, sí. Porque ¿Y? es un comercio, la gestión privada también. Ah, y... y porque aparte hay una normativa que así lo dice, eh, que, que es sobre, sobre... vos tenés que hacer un reclamo... Eh, en, Claro, porque firmaron un contrato, me decís. Claro, claro. sí, claro. sí, pero bueno, pero el contrato de adhesión puede ser lo que quiera, el tema es que a veces no es legal eso. Claro. Eh, ¿Y qué respuesta eh, tuvieron? En, en, el, en el contrato dice la Secretaría de Comercio. Claro inversiones del Ministerio de Economía y Obras, pero bueno, eso es defensa del consumidor. Uh -huh. eh, Respuestas no tuvimos ninguna. Nosotros eh, le solicitamos una reunión de carácter urgente para hoy a las 5 de la tarde, ¿por qué? Por, por este problema de que tienen los chicos del, secundario, del uh -huh. de, de sexto a pasar al secundario. Entonces, ¿qué pasa? Mañana tienen que presentar el contrato, tienen que llevar el contrato firmado, van a sorteo y después pagan la matrícula, siendo que estamos en junio. Claro. O sea, es... <ríe> Una matrícula de 300 mil pesos. Tres, sea, tres, vos... sí, sí. 300, 300 pesos mil pesos es la matrícula. La matrícula. Pero aparte, nosotros estamos acostumbrados a que cuando te ponen el precio en la matrícula, así arranca la primera cuota de marzo. Ah. Entonces, estamos todos locos, porque ahora inventaron el contrato anterior, inventaron de que el aumento es por índice, el, por el IPC de zona patagónica. Sí. Sí, no sabemos de dónde lo sacan. Nosotros no cobramos como zona patagónica. Los maestros tampoco cobran como zona patagónica. Por lo menos yo no cobro zona patagónica. Cobran solamente los empleados de Nación zona patagónica. Eh, y ni siquiera así haciendo las cuentas, porque aparte nos tomamos el trabajo todo el fin de largo, trabajando con notas, trabajando en Excel para hacer las cuentas que ellos hacen. No nos dan ni siquiera las cuentas de, la, de los, los que vienen aumentándonos por las cuotas por mes, porque nos aplican los índices... No sé, de diciembre y enero, de marzo, de abril, de mayo, todo, y tampoco nos dan las cuentas. Entonces, uh -huh. tampoco entendemos lo que nos están cobrando, claro. porque todos los meses nosotros tenemos aumento de cuota. Uh -huh. me, me decís que según se... el índice sí. del IPC. Claro, eh, sí, sí, sí, el índice de precios del consumidor. Eh, sí. Me decís que se van a movilizar, se van a concentrar hoy a las 5 de la tarde. Sí, en realidad, sí, o sea, nosotros no queremos hablar de movilización, uh -huh. nosotros vamos a ir igual, nosotros convocamos al Ministerio a que se acerque, porque aparte se tiran la bola unos a otros. Nosotros necesitamos que el, el colegio esté subvencionado. Entonces, el, el colegio te dice que eh, presentaron y no se la dieron. Eh, a veces nos pasó que nos dijeron que no, que nunca la habían presentado. Ahora, la semana pasada, cuando llevamos la nota con otra mamá, la directora mm. eh, que, que nos, ati nos atiende, la de gestión privada, Verónica Santeche, ella dijo que, bueno, que no tiene una subvención por una cuestión... Eh, política, o sea, esta es una cuestión política que, que es así y que creen supuestamente que es lo que ella nos transmitió, ¿no? Que, que el ministerio cree que la población del IBT eh, podría ir a un colegio público, y a mí me encantaría realmente mandar a mí a una escuela pública, porque no somos... Familias que toda la familia del IBT tenemos un montón de. Yo soy una triste empleada o feliz empleada, gracias a Dios, en este momento de la vida, de clase media baja, que hace un sacrificio enorme por mandar a, a, a su hijo y la Comisión de Padres está conformada por eso. Y que realmente es re triste. Eh, hay otras familias que tienen tres chicos donde tienen que pagar un millón y medio de pesos, porque aparte a la cuota, a la, la matrícula se le suma la cuota claro, sí. Sí, eh, sí pero esta es la gravedad, por ejemplo, los chicos no tienen bancos, vienen desde de primer grado eh, juntos eh, a vos te desorganiza todo porque lo que es mandar un co a un chico a un colegio cuando vos lo anotás en un colegio lo, lo anotás por una organización de tu vida también tal cual eh, eh, la gente que está o las familias que están acampando este, afuera desde anoche eh, ¿esas están eh, buscando un banco para la salita de cuatro? Sí, para mm. las salitas de cuatro. Sí, en mm. realidad, eh, cuando nosotros vimos esa situación, eh, o sea, la idea es que, que sea público conocimiento porque en realidad esto no es que es el mejor colegio de Santa Rosa. Esto es una versión mejorada de, de, de, del colegio de Sansón. O sea, yo vengo de, de un colegio público, me pasé al Sansón, el Sansón es exactamente igual, o sea, de, de medio pelo para abajo, pésimo, eh, con las mismas situaciones, o sea, sin lugares... Eh, por ejemplo, no se, se quedan sin grados y implementan una metodolo metodología Baldorf para unir cuarto y quinto grado porque no tienen lugares en las aulas bueno, nos pasamos al IBT la, todos, lo de Sansón fue igual todos los que íbamos al Sansón nos pasamos todos al IBT la cuota era mucho más baja, no tenía ese problema pero bueno, después empezó con esto de que aumento la cuota que te cobro la matrícula en, en momentos que no te lo tengo que cobrar O sea, el 31 de octubre tienen que presentarnos ellos el monto. O sea, todo esto lo que te digo es porque nos estudiamos todos los decretos Claro, sí, sí, sí. para sí. eso. Fue hace dos años que venimos en las vacaciones, porque nos mandan en enero los mails, entonces nos, nos sentamos, vimos el decreto provincial, el decreto nacional, la ley de educación, la de gestión privada, o sea, nos tuvimos que estudiar absolutamente todo. Ahora última nos dijeron que presentáramos un recurso de amparo, el ministerio, que presentáramos un recurso de amparo, Ante la ley, lo que, imagínate, una fortuna sale, porque aparte el recurso de amparo, lo tenemos que hacer por persona, no se puede hacer. Ah, no es un amparo justo. colectivo. Claro, no es un no. amparo colectivo. Claro, Entonces sí. todo cuesta un montón de plata y es una barbaridad que nosotros, que ellos no tengan, pues, ellos tienen que, que, que, que buscarle la vuelta a esta situación. Nosotros entendemos el difícil momento, pero este manoseo de cobrar una matrícula en julio de 300 mil pesos, ah. o sea, es una locura. Okay. Eh... Aparte, hay algo que tiene que saber la gente. La matrícula, nosotros la pagamos en efectivo. Ah. No podemos hacer transferencia. El año pasado lo pudimos ¿Qué? Jugar ¿Qué por lle... pero, ah, no podemos pagar con tarjeta, pero sea, no... hay que llevar la plata. Ah, mira. Bueno. O sea, que te dan un recibo sí. común. Sí, no sí, es sí. una factura, ¿me entendés? Entonces, todo eso, ¿dónde va? ¿Dónde queda? O sea, entonces hay un montón de cosas que no cierran y que nosotros le pedimos explicaciones, y nosotros vamos con, con, con, con las normativas y nos dicen que sí, pero bueno, ellos hacen otra cosa y también nos invitan a irnos. No es así, porque eh, esta... no hay que olvidarse sí. de eso. La gestión puede ser privada, pero la educación es pública Tal y hay cual. normativas. Eh, eh, estas respuestas las esperan para hoy a las 5 de la tarde. Sí, sí, nosotros convocamos al ministerio y los convocamos a ellos a las 5 de la tarde. Nosotros nos vamos a acercar igual. Nosotros, yo ac eh, acabo de mandar un mail desde el del correo de, de, de padres que tenemos eh, recordándole que nosotros nos vamos a acercar al colegio más allá de no haber tenido una respuesta sobre ellos. O sea, porque realmente es una falta de consideración. Y con respecto a la gente que estaba acampando ayer, si nosotros no mandábamos eh, a gente para que, para que viera que estaban acampando ahí con la helada que se iba a sí. caer... Tuvimos que anticipar, eh, o sea, porque nosotros realmente no queríamos llamar a los medios, sino no queríamos primero hablar con el colegio y después, si sí, bueno, no teníamos ningún tipo de resultado, sí realmente porque ya hace tres años y no venimos teniendo ningún tipo de solución. Entonces no nos queda otra situación porque acá, si no mediatizás las situaciones, o sea, o todo, no conseguís absolutamente nada. ¿Estaremos... Entonces, la gente que estaba acampando afuera, a la una de la mañana el colegio fue a abrir el colegio para que la gente entre. Ah, mira, bueno. Entonces, en un colegio de visión tecnológica no se pueden hacer las inscripciones online. <risa> sí. o sea, esto es, es como, es, es primitivo. Estamos hablando de acampar para lugar a sí. un lugar. Esto es, esto es primitivo. No podés. Eso no se hace. Y, y realmente esto ha ido pasando hace años. Mm. Eh, eh, vamos, a bueno, estar, vamos a estar atentos y atentas acá desde la radio Más Vale y bueno, esperemos... a ver contarles que sí, que vamos a estar y los invitamos a ser bueno. parte de esto porque realmente necesitamos eh, de que esto se difunda y que alguien nos escuche porque no puede seguir pasando esto, no, no pueden seguir haciendo lo que quieren. Te agradecemos eh, el testimonio y Más Vale le vamos a dar eh, cobertura eh, y lo vamos a seguir. Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar en el establecimiento en Rivadavia eh, vamos a estar ahí esperando que nos den una, una reunión Muchísimas gracias, que tengas buen no, día gracias a vos. igualmente, hasta luego. Eh, Pasaba la mamá de un niño eh, que asiste al Instituto de Visión Tecnológica, eh, acá de la ciudad de Santa Rosa, están esperando respuestas, eh, la matrícula del colegio, 300 mil pesos, eh, la tienen que pagar en efectivo eh, en, Esa es una eh, de las quejas Que tiene eh, La comunidad educativa eh, De todo el Instituto Visión Tecnología, Que está ubicado ahí en Rivadavia Casi Avenida España En el centro de la ciudad de Santa Rosa Radio Carmes 106.1 106.1 Nuestro lugar en el mundo 106.1 106.1 Radio Termes. Después de la lluvia, del perfume de la música y el sonido.